Hasta luego, don Raúl. Oiga, no se vaya a tragantar con dos zanahorias, pues. ¡Ay, <ríe> oh, que está viejito y flaquito, don Raúl! No lo veía hace tiempo. ¿Estará comiendo bien? Con qué plata si no tiene ni uno tan bien, pues. Oiga, ¿y yo tampoco me quedan tantos años. O sea, soy joven aún, pero si no me preocupo, ¿qué va a pasar conmigo cuando jubile? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo fue que me dijo la Julita el otro día? Algo de la previsión, de prever, de prevenir. Es importante, mal que mal, es asegurarme el futuro. ¿Y cómo era? Ah, claro, que me a mes voy depositando una platita y se me va juntando una especie de ahorro. Oh, y yo que soy tan mala para ahorrar. No, Marta, pero tienes que ordenarte. Ya, entonces voy a abrir una de esas AFP para que administre mi pensión, si mal que mal para algo estar en esas cosas que algo de unos beneficios nuevos me dijo la Julita. Ya, Martita, ahorrar entonces por un futuro seguro, aunque te cueste. Para mayor información, llame gratis al 800-646-090. Este es un aporte de la Corporación Libertades Ciudadanas, financiado por el Fondo para la Educación Previsional del Gobierno de Chile.